Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en este programa titulado La Biblia habla, capítulo 3 del libro del profeta Amos, el rugido del león, verso primero. Oid esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién n o temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Destrucción de Samaria, versículo 9 Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Cid. Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de Elia y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto Jehová el Señor ha dicho así, Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, En el rincón de una cama y al lado de un lecho. o í d y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Beth-el, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, Y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová.